Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Los hijos de Levi, Gersón, c o a t y Merari. Los hijos de c o a t Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a f i n e s f i n e s engendró a a b i s u á a b i s u a engendró a Buki. Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a s e r a y a s s e r a y a s engendró a Meraoit. Meraoit engendró a a Marías. Amarías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aimaas. Aimaas engendró a Azarías. Azarías engendró a j u a n á n Y j u a n á n engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en j e r u s a l é n Azarías engendró a Amarías. Amarías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salom. Salom engendró a Hirsías. Hirsías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías. Y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a j e r u s a l é n por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Levi, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Limni y Simei. Los hijos de Coat: Amram, i s z a r Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari: Malí y Musí. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón: Limni su hijo. Jaat su hijo. Sima su hijo. Joa su hijo. Ido su hijo. Sera su hijo. Jeatraí su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab su hijo. Coré su hijo. Asir su hijo. Elcana su hijo. a b i a s a p su hijo. Asir su hijo. Taat su hijo. Uriel su hijo. Ucía su hijo. Isaúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai y Ahimot. Elcana su hijo. s o f a i su hijo. Naat su hijo. Eliab su hijo Jeroham su hijo Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Los hijos de Merari, Malí, Limni su hijo, Simei su hijo, u s a su hijo, Simea su hijo, a g í a su hijo, a s a í a s su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en j e r u s a l é n Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elecana, hijo de Maat, hijo de a m a s a i hijo de Elecana, hijo de Joel, hijo de a s a r í a s hijo de s o f o n í a s hijo de t a a t hijo de Asir, hijo de e b i a s a f h i j o de Core, hijo de i z a r hijo de c o a t hijo de l e v i hijo de Israel. Y su hermano a s a f el cual estaba a su mano derecha, a s a f h i j o de b e r e q u í a s hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de b a a s í a s hijo de Malquías. Hijo de i d n i hijo de Sera, hijo de a d a í a s Hijo de Etam, hijo de Sima, hijo de Simei. Hijo de j a a d hijo de j e r s ó n hijo de Leví. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos los hijos de m e r a r í Esto es, Etam, hijo de k i s i Hijo de Abdi, hijo de Maluc. Hijo de a s a b í a s hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de s e m e r hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de l e v i Y sus hermanos, los Levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificio sobre s el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume que vaban incienso, Y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Araón fueron estos. Eleazar su hijo, f i n e s su hijo, a b i s u a su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Mera yot su hijo, Amarías su hijo, Aitob su hijo, s a d o c su hijo, Aimaaz su hijo. Estas son las habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Araón, por las familias de los Coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron, pues, Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de Elia. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de j e f o n e De Judá dieron a los hijos de Aarón, La ciudad de refugio, esto es Hebrón. Además, Limna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, i l é n con sus ejidos, d é b i r con sus ejidos, a s á n con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Jeba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Sus ciudades fueron trece ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte diez ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de g e r s o m por sus linajes, dieron de la tribu de i s a a c a r de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en b a z á n trece ciudades. Y a los hijos de Merari, Por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de s a b u l ó n dieron por suerte doce ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de c o a d Dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de e f r a í n Les dieron la ciudad de refugio, Siquem, con sus ejidos en el monte de e f r a í n Además, g e s e r con sus ejidos. Jocmeán con sus ejidos, Bet-Orón con sus ejidos, a j a l ó n con sus ejidos, g a d r i m ó n con sus ejidos. De la tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, Bileam con sus ejidos, a los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de g e r s o m dieron de la media tribu de Manasés Golán en b a z á n con sus ejidos, a s t a r o t con sus ejidos, de la tribu de i s a a c a r Cedes con sus ejidos, d a b e r a t con sus ejidos, r a m o t con sus ejidos, Anem con sus ejidos, de la tribu de a c e r Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos y Reob con sus ejidos. De la tribu de Neftalib, Cedes en Galilea con sus ejidos, a b ó n con sus ejidos y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de s a b u l ó n Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó al oriente del Jordán, Dieron de la tribu de Rubén Bezer en el desierto con sus ejidos, Gaza con sus ejidos, c a d e m o t con sus ejidos y m e f a a t con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, r a m o t de Galaad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos.